Bueno pues es que dice que Arquímedes estaba así como varios días ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema que, que bueno que el rey le había encargado su última cosa y el pobre estaba ahí que no llegaba a ninguna conclusión estaba en un callejón sin salida entonces pues llega un momento en el que ya pues ya pues rendido ya tirado ya eh, agotado y, y, y exhausto pues dice vale, me voy a dar un macho, sabes